Eh, información a esta hora eh, para comentar y para que haya atención en el caso de que necesites eh, ir a, por ejemplo, a algunos, a algunas delegaciones nacionales. Hoy es el día del empleado público nacional y está cerrado ANSES y está cerrado eh, AFIP. Esas son las dos, uh -huh. las dos delegaciones más importantes que están cerradas a nivel nacional. Tampoco funciona el Renaper. Eh, y algunas otras este, delegaciones, como por ejemplo la, el Ministerio de Trabajo aquí en, en La Pampa, en algunas, por ejemplo en el INADI, hay algunas este, algunas guardias eh, previstas, pero no hay personal, el personal completo trabajando. Sí está trabajando el PAMI, que no es un ente nacional, sino que es un ente eh, público, pero no estatal, y están funcionando los dos bancos nacionales, el Banco Nación y el Banco Hipotecario Nacional. Pero está cerrado, no funciona por todo el día de hoy ANSES y AFIP, dos lugares de, de mucha concurrencia. Hoy es el Día del Empleado Público y esas dependencias nacionales no están funcionando. Sí hay algunas guardias, por ejemplo, en INADI, por si hay que hacer alguna alguna denuncia que tenga que ver con discriminación o alguna cuestión así. El RENAPER tampoco funciona, así que por el día de hoy hay que estar con, con esa información de que si tenías... alguna actividad o algo por hacer en este lugar igualmente ya habían avisado con anterioridad que iba a estar cerrado y bueno y, claro no habrán dado y, turnos no, y todas no. esas cuestiones no no no deben haber dado turnos y eso ya previene claro el, no que, no dan turnos sí. pero sí quizá alguna persona que desconoce la información aparece sí, y, y este y bueno se va a encontrar con que Eh, tanto AFIP como este ANSES están cerrados, no, no hay nadie, absolutamente nadie atendiendo. Che, ¿y cómo está la ciudad, Mauro? Eh, ¿Normal? Está tranquila, ¿Sí? hace hace un rato dimos una vuelta, si es por la actividad está tranquila, está recién este comenzando la actividad, recordemos que también con estos días de fresco los comercios están abriendo más cerca de las 9, mm. no tan no tan temprano, pero sí hay otros comercios que más temprano están abiertos y está tranquila la ciudad con Con, con normalidad funcionando. Claro. Estamos sulfateando ya las vacaciones de invierno. desde acá, sí, acá. Sí, Las sentimos cerquita, Mauro. Sí ¿Sí? sí, sí, están cerca y, bueno, algunas personas pueden pensar en irse a algún lado, otras no, tenemos que quedar acá y, bueno, hay que buscar alternativas como para la semanita o las dos semanas que tenemos a los pibes y a las pibas en la casa, eh, hacer algo. Claro, eh, y además de las vacaciones, antes el aguinaldo. <risa> bueno, eh, y el y el que lo vaya devolviendo <risa> puede pero, ser. Este, sí igualmente hay que hay que analizar todas esas cuestiones y también sobre, sobre todo este, preguntarle a muchas personas qué piensan hacer con el aguinaldo pero también una parte importante del aguinaldo puede llegar a ir a a los pagos de algunas deudas ah, por sí, ejemplo sí. deudas con tarjeta de crédito seguro seguro que que ahora sí. ya se están usando eh, no solamente para bienes durables como se dice habitualmente sino que se están usando casi a diario las tarjetas de crédito y hay una hay una deuda importante sí hubo no una, una morosidad pero sí una deuda importante claro eh, hubo una promoción linda del por el día del padre ¿eh? cuotas sin interés sí que buenas. se mantiene no es solamente por ese día ah mira qué buen se dato durante ese. el mes ah es buenísimo Eso es ese. importante sí sí sí yo pensé que no en algunos comercios en algunos claro. comercios puntuales Eh, lo mantienen unos días como para que la persona que no solamente compra ese día pueda comprar este, durante esa semana eh, previa y post-Día del Padre, eh, pueda tener la, las promociones. En algunos casos son importantes porque hay una devolución de eso que pagas con tarjeta, pero también tenés que tener los paquetes y eso también claro. es, una, es una pequeña trampa porque... Si no haces un gasto importante con la tarjeta de crédito, lo que pagás por paquetes Pampa eh, es una suma importante. Así que te conviene gastar... Para que eso que pagues te lo, te lo descuenten. Claro. Es todo, sí. todo un rulo que hay que hacer económico para sacarle un poquito de ventaja. Bueno, Sergio Massa. Eh... No, no, no. Es que me pasó que puse los paquetes y al final decía, pero ¿y esto qué beneficio? No. El beneficio es que gastes. Claro. No que tengas el paquete solamente porque el paquete te lo descuenta. Sí, sí, sí. Más vale. Y yo no soy de gastar tanto, entonces. Está bien. Bueno. Tengo que gastar. Bueno, Mauro. ¿Algo más, no? No, no pali. No bueno. sea necesario, volvemos. Dale, dale, dale, dale. Eh, nos reencontramos. Dale, hasta luego. Eh.